Lucas San, dos jugadores que no sé si a l g u i e a preguntar si ya firmó un contrato, pero que están a nada de firmar el contrato y, y en, en el caso de, de Bruno de volver a la, a la primera división del básquetbol argentino. o c ó m o t e va Bruno que es? s、sí, buen día. s a l u d o s a todos, a Fabi, a Rosanti. s La verdad es que contento, contento con el nuevo desafío y bueno,、eh, preparándome para lo que viene, justo recién termino de hacer un poquito de p e e s de fundamento, así que bueno, está preparándome para lo que viene que va a estar m u y l i n d o ¿no? Bueno, ¿y ya firmaste tu contrato con Peñarol?、Eh, sí, está todo, ya está todo acordado, todavía me falta, obviamente falta ir a Mar del j a r d í a hacer la firma, pero ya está todo ya lo tengo casi acordado,、eh, bueno, son por el mínimo de dos temporadas, y la verdad que fue una no, o sea, una muy, linda, una muy linda llamada, me llamó Leo para decirme que quería que, bueno, que sea el dos de su equipo y la verdad que me interesó muchísimo, bueno,、eh, no dudé mucho en, en tomar la decisión, ¿no? Bueno, un paso importante Un paso importante para s o o i m p t n tu e Este, para para t carrera, n o la vuelta a, a la Liga Nacional después de una estupenda campaña en la Liga Argentina y ni más ni menos que a un, a un equipo tan ganador como el Peñarol. n o Totalmente, Fabio, como decimos, al equipo que voy y la repercusión que tiene, así que bueno, te、eh, eh, tengo que ser inteligente para, para, para estar a la altura y para hacer las cosas bien, ¿no?、Eh, sé、sí, que、sí, sí, puedo darle,、eh, darle muchísimo, por eso también. Tomé este compromiso y bueno,、eh, son, son cosas lindas y, y todo por ahí premio, premio al esfuerzo que uno hace.、Eh, bueno, tenía por ahí para, para quedarme en libertad y bueno, esta, esta, esta decisión, sobre todo la decisión de Leo y Domingo de, de juntarme en p e ñ a r o r me a l e g r ó muchísimo. Bueno,、eh, tomé, tomé este camino y la verdad que estoy, estoy muy contento y no me relajo porque sé que tengo que estar a, sé que quiero estar a la altura y más también, así que bueno, voy por ese t camino. Bruno, ¿y cómo es、eh, estar representado por Paladino y que te llame ni más ni menos Leo Gutiérrez ¿no? eh, para volver a dar el salto a la liga? Me imagino con una especie de revancha ¿no? para poder quedarte y demostrar lo que h a demostrado en la Liga Argentina, que fue muy bueno, con promedio de 28 puntos y casi 35 minutos por partido. Sí, m i r á te cuento m á o menos con todo. Un poco la idea d era quedarme libertad, t e n í a la prioridad ahí, todo el mundo lo s a í a pero bueno, el proyecto que me. m a n i f e s t ó Leo, la verdad que me convenció y mucho.、Eh, me llamó él, la verdad que primero un honor que me haya llamado a u r Gutiérrez.、Eh, la verdad que algo, algo muy lindo y bueno, lo tomé de esa manera.、Eh, escuché lo que su propuesta, la verdad que me convenció muchísimo. Y bueno,、eh, no dudé tampoco mucho en, en tomar la decisión. También el interés de, de Domingo por, por contarme en el club también fue, fue grande. Así que un lindo desafío, ¿no?、Eh, un agradecido total de libertad por todo lo que me dio. Sé que el paso, el paso lo di en libertad y bueno, voy al Peñarol. A dar, a dar otro paso más no voy a ver qué pasa así que estoy muy contento por todo lo que pasó y bueno ya estoy pensando en lo que se viene ¿no? bueno por lo que decía estás trabajando incluso ¿eh? no, no te relajas porque querés quedarte en la liga n o totalmente totalmente、eh, uno yo bajé para jugar la liga argentina para seguir siendo un jugador y el día que tengo la, la chance r n a l m e n t e de estar en la liga nacional、eh, quiero quiero estar a la altura y más también muy、eh, por todo así que me estoy preparando para eso creo que quedarme en mi casa sentado y quedarme con la ley de que me haya llamado Peñarol no me no me va a garantizar nada y s í me va a garantizar entrenar y prepararme para lo que viene así que ya Ya a r r a n q u é h a c e unos días y estoy, estoy metiendo los ú t por ahí en las falencias que uno tiene mejorar un poco físicamente para llegar d la mejor forma al club la última de mi parte、eh, sabemos que p e ñ a d o l viene el año de transición después de haber hecho historia ¿no? en la liga nacional q u é objetivos se plantearon q u é pudiste hablar con leo q u é equipo quiere no q u é quiere de vos cuál va a ser tu rol bueno un poco lo que hablamos con leo que seguramente tenemos que hablar personalmente para Para que é e d más su, su objetivo, el objetivo grupal individual y demás. Él lo que me dijo que r í a que sea un equipo de arriba, que vaya al frente, que sea un equipo intenso. Y bueno, creo que, que corra bastante. Entonces, creo que me, voy, me puedo sentir muy cómodo en su esquema.、Eh, como te dije antes, soy un afortunado que creo haya pensado como primera opción、eh, en llevarme. Así que, nada, eso, darle g r a r l e agresividad, darle dinámica. Y bueno, después, una vez que estar allá, trazar los objetivos tanto individuales como grupal, ¿no? Creo que es Peñarol. hay que estar siempre a la altura y es un club grande no, no, no, no te permite nunca、eh, bueno perder eso t lo otro siempre te permite te p e requiere m i t y te e r estar arriba así que bueno hay que entrenar para estar a la altura no brunito y hablaste con los estamos hablando con bruno g a r r o e r o hablaste con, con leo y más o menos q u é plantel tiene pensado leo en su cabeza aparte de luca s sam de los chicos que están ahí La verdad que mucho Fabi no hablé con Leo de ese tema, sí me dijo que por ahí la prioridad del club también,、eh, los relevos querían que t en gran parte sean t i i c o del club porque tenían varios, varios proyectos y, y bueno,、eh, pero bueno, más, más, más que nada Fabi me, me dijo lo que, lo que pretendía, el proyecto que él tenía sobre mí, y bueno, hablamos un poco de eso, mucho de jugar de malo porque hace ya una semana que hablé con Leo y por、pues、ahí hoy en día ya la realidad es otra, hace que reto Luquita. Eh, y bueno,、eh, lo de, de lo otro mucho, mucho no sé, pero me dijo que b u e ni o n siquiera va a ser un equipo que vaya al frente, un equipo que b u e n o q u e n d e corra. Así que creo que puedo ensamblar bien el equipo y va a llevar seguramente, o se van a quedar jugadores que que, que se adapten a ese esquema también, ¿no? Bueno, lo mejor para lo que viene. Felicitaciones por este salto de, de calidad. Este... Bueno, ahora Libertad, a ver, un salto de calidad es lo personal, porque ahora Libertad volvió a la. A la Liga Nacional, y nosotros cuando hablamos de eso hablamos específicamente de pasar de la segunda categoría de la Liga Argentina a la, a la Liga Nacional de Básquetbol. ¿no? Así que lo mejor para vos que has vuelto a la. de una manera u otra y v a s a volver porque con libertad también había ascendido. Así que este, felicitaciones por lo que viene y ojalá que, que te puedas quedar y te puedas instalar en, la, en esta categoría. n o Un abrazo y dejamos e luchar para. p agradecer r a a sobre todo a libertad por la oportunidad q u e me dio por los juegos que me hicieron sentir y obviamente que libertad es un club que tiene que estar a donde está ahora no es un club de día nacional un club importante y bueno、eh, se merecen también que le vaya muy bien a ellos y soy un agradecido total de escuela verdad ¿no? que me trataron muy bien y este año la pasé de la e v a r o n a s í que déjame también saludar a toda la gente del club y mandarle un cariño enorme y s í ya fue y p r e p a r a m o por lo que viene quiero eso no quiero ser un jugador más quiero ser un jugador que, que se instale y que bueno que lo que haga realmente sea importante así que bueno voy por Voy por todo y no me relajo de un club, no me da o n ganas de arrancar. Lo mejor para esta temporada, Bruno. Un abrazo grande, f a b i á Vamos a ti y a todos los que están escuchando, nos estamos hablando. Dale, dale, la palabra de Bruno Barovero, que tuvo una gran temporada y que, bueno, que de esta manera ascendió, ayudó para que su equipo ascienda a la máxima categoría del b á s q e t b o l argentino, hablamos de libertad y pasó.